Hola, yo soy Carlos Carlo Villa, fundador del programa Gramos. Vamos a iniciar el audio de seguimiento diario. ¿Por qué es importante este ejercicio? Porque a través del mismo reforzarás la motivación para ejecutar las herramientas del programa un día más. Recordarás las técnicas más importantes y poco a poco te programarás para hacerlo de una forma natural, de forma automática. La repetición genera hábitos y cada día tendrás más tranquilidad. Más enfoque y te resultará fácil avanzar en el cumplimiento de tus objetivos. Un estudio reciente del University College de Londres afirma que para convertir un nuevo objetivo o actividad en algo automático, de tal forma que no tengamos que tirar de fuerza de voluntad, necesitamos tan solo 66 días. Procura escuchar estos audios todos los días, pero si por cualquier razón no lo haces, no pasa nada. Retoma al día siguiente y listo. Recuerda que son tus hábitos los que te definen, no tus excepciones. Utilicé esta técnica durante 144 días, de abril a agosto de 2016, con pocas interrupciones, y me ayudó a cambiar mi vida para bien. Me permitió mantener la motivación, primero para darle prioridad a lograr mis objetivos de adelgazamiento y bajar 33 kilos en 33 semanas, y también para mantener un peso saludable por el resto de mi vida. Si vives con alguien, avísale que vas a escuchar el audio del día. Pídele con gentileza que no interrumpa durante estos minutos y dirígete a tu dormitorio u otro lugar de la casa en el que te puedas acostar y eliminar las distracciones. Comenzamos. Acuéstate, descalzo. Adopta una posición cómoda y disponte a escuchar. Cierra los ojos. Vamos a hacer la cuenta regresiva del 3 al 1 y te vas soltando cada vez más. Ponte cómodo y cierra tus ojos. En el 3 vas a relajarte físicamente de los pies a la cabeza. Inhala profundamente. Exhala. Visualiza el número 3. Respira ahora profundamente. Suelta Una vez más, excelente, relaja tus pies, tus tobillos, tus rodillas, tu cintura, tus caderas. Inhala profundamente. Exhala. Relaja tu estómago. Tu pecho. Tus brazos. Tus manos. Respira profundamente. Relaja tu cuello. Tu nuca. La boca. Relaja tus ojos. Inspira profundamente. Expira. Relájate completamente. Genial. Ahora estás en un nivel mental más bajo y saludable. Vamos a entrar ahora en el plano número 2. Para ello, inhala profundamente y al exhalar, visualiza el número 2. Mentalmente repites el número 2. Este nivel te ayudará a relajarte más profundamente. Para que nada te interrumpa, imagina que estás en un bosque con una temperatura muy agradable, con buena sombra y un lago abajo. Siente que la brisa te refresca y que todo está bien. Todo es calma y tranquilidad. Escucha los ruidos de la naturaleza a tu alrededor. Escucha los ruidos de los pájaros, del viento que choca con las hojas de los árboles. Sientes el agradable olor a tierra mojada que hay en el campo.、Uf. Te conectas con la naturaleza y te sientes bien. Relájate y siente que todo está bien. Excelente. Ahora vamos a entrar al 1, al plano básico. Para ello, inhala profundamente. Exhala. Visualiza el número 1. Visualiza el número 1. Respira ahora profundamente. Suéltalo. Sientes entrar a un nivel mental más y más profundo. Más y más profundo.、Uf. Más y más relajada. Más y más profundo. Más y más relajada. Retomas este momento para ti. No hay nada más que hacer. Ahora empiezas a caminar por el bosque. No hay nada más para hacer. Nada más importa. Este momento es para ti. Nada más importa. Estás aquí, ahora. Nada más importa. Sigues avanzando. Disfrutas del paisaje, del clima, del viento, de los sonidos de la naturaleza. Del olor del bosque. Sacas una botella de agua y tomas un trago. Tiene la temperatura ideal. ¡Ah! Deliciosa. Sonríes. Todo está bien. Nada más importa. No hay nada más para hacer. Estás aquí y ahora. Lo disfrutas. Inhalo. Exhalo. Todo está bien. Todo está bien. Mientras caminas, haces planes, sonríes y repasas las herramientas del programa. Eres la persona dueña absoluta de tus decisiones y eliges priorizar tu salud física y mental, eliges pensar en positivo. Acá y ahora, en este momento, en este lugar en el que te encuentras. Todo está bien. Tus pulmones se llenan suavemente de aire puro. Inhalo. Exhalo. Tomas otro trago de agua. Deliciosa. Tu corazón bombea sangre y vida a cada célula de tu cuerpo. Cada vez late mejor. Te sientes con más energía y todo está bien. Sientes el suelo firme bajo tus pies. Sigues avanzando, pero te sientes bien, relajada, tranquilo. Escuchas sonidos agradables y ves más adelante ese pequeño restaurante de campo que te habían recomendado. Avanzas, te acercas y se siente el olor a comida. Excelente. Llegas, te sientas, tensionas un poco las piernas para descansar y sigues pensando en positivo. Ordenas tus prioridades. Elimina las prohibiciones. Ahora tu objetivo es tener un cuerpo sano, un peso saludable. Puedes comer lo que quieras, cuando quieras. Sin embargo, por un tiempo estás haciendo unos pequeños ajustes para volver a tener tu cuerpo saludable. Así te liberas de la ansiedad y te enfocas en comer lo que te gusta, en comer despacio. ¿Sabes que si comes despacio? Te llenas más rápido y te sientes mejor. Imagina, es la hora del almuerzo, estás con varias personas, vas a disfrutar de una comida rica, de una comida sana. Te tomaste un vaso de agua natural, sin gas, cinco minutos antes de empezar a comer. Comes despacio. Sueltas los cubiertos mientras masticas. Disfrutas de los alimentos sin apuro. Te encanta comer. Sigues masticando. Lentamente. Muy lentamente. Así saboreas mejor los alimentos y le das tiempo al reloj de arena de tu sistema digestivo de que envíe una señal al cerebro. Le avisarás a tu cerebro que ya estás lleno y dejarás de comer. Despacio.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 Te encanta comer y comes despacio. Lo disfrutas, alargas el momento, saboreas la comida, disfrutas cada bocado. Ahora tienes el control. Te alimentas con frecuencia, de esa manera nunca tienes hambre. Te sientes mejor, con más energía. Comes lo que quieres, lentamente. La señal de saciedad llega a tu cerebro, la percibes cada vez con más claridad. Te das cuenta que no pasa nada si dejas comida en el plato, que a los 5 minutos te sientes satisfecho. Retrasas la decisión de repetir o de comer un postre, y te das cuenta que no lo necesitas. Y si algún día lo quieres porque ya cumpliste los objetivos del mes, te comes una porción de ese postre, despacio, y lo disfrutas. Si aplicas las herramientas del programa Gramos, te tomará menos tiempo volver a tener un cuerpo saludable. Gestión, racionalidad alimenticia, movimiento, seguimiento. Gestión, racionalidad alimenticia, movimiento, seguimiento. Despiertas en la mañana, vas al baño, te pesas y cargas tu peso en el programa. Evalúas lo que pasó en el día anterior, lo comparas con el peso de hace 7 días. Y con todo el avance desde que ingresaste. Desayunas. Pasan tres horas. Estás comiendo de nuevo. Te sientes bien, sin hambre, satisfecha. Pasan tres horas y estás comiendo otra vez. Te sientes perfecto, sin hambre, satisfecho. Pasan tres horas y vuelves a comer. El momento cholo. Pasan tres horas. Vuelves a comer. Haces una cena liviana. Ya hiciste el movimiento del día. Caminaste rápido. Escuchas el audio del día y te dispones a dormir. Cargas en la aplicación los minutos de ejercicio y la cantidad de comidas sanas que hiciste. Gramos es fácil. Con gramos te mantienes en tu zona de confort. Logramos grandes resultados con pequeños cambios y lo mantenemos en el tiempo. Cada semana.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 Así te liberas de la ansiedad y te enfocas en comer lo que te gusta, en comer despacio. Sabes que si comes despacio, te llenas más rápido y te sientes mejor. En este programa no tienes nada prohibido. Cada día que pasa, tu relación con la comida es cada día más sana, precisamente porque no tienes nada prohibido. Controlas los excesos y ves los resultados. Tu prioridad es tu salud. Tú decides qué hacer. Tu seguridad aumenta, tu optimismo. Te das cuenta de tus progresos. Usas la aplicación de gramos y registras los cambios. A la semana, la balanza empieza a notar tus cambios. Luego, tu ropa te queda floja. Después, son las personas las que empiezan a verte mejor. Te lo comentan y hasta nos recomiendas. Tu vida está cambiando para bien. Imagina ahora que estás en una celebración. Están en la mesa, con una agradable tertulia, disfrutando, relajándose. En la mesa aún hay algo de comida, pero tú disfrutas con la charla. Estás satisfecho, mantienes pleno control y no comes más. Disfrutas la conversación y la compañía. Al día siguiente te vuelves a pesar, sin miedo. Recuerda el efecto observador. La balanza es tu asistente en la gestión. No importa si cometiste un exceso, si marca eventualmente un poco más, o incluso si estuviste de viaje y dejaste de pesarte por unos días. Entre más rápido vuelves a pesarte, más rápido estás de vuelta en el camino. Come despacio, camina rápido. Imagina ahora que te invitan a otra celebración de una persona que no es muy importante en tu vida. Vas, es bueno socializar. Sin embargo, Decides que en esa ocasión no vale la pena alejarse del programa. Haces tu comida sana en casa antes de salir. Y disfrutas de la reunión, sin comer ni beber. Estás haciendo ajustes. Cuando comes, lo haces con racionalidad. Disfrutando la comida. Saboreando lentamente. Muy lentamente. Como despacio. Me lleno rápido. Como menos, me siento mejor. Escucha el audio cada día. Reforzarás conceptos, te motivarás, mantendrás el enfoque en el cumplimiento de tus objetivos. Volvemos al restaurante en el bosque. Acabas de comer y te estás tomando un té. Es una jornada maravillosa. Ciertamente valió la pena hacerlo. Pides la cuenta y le pides al mesero que te tome una foto. Se la envías a la persona que te hizo la recomendación y le agradeces. Empiezas el camino de regreso. El sol de comienzo de la tarde se cuela desde lo alto de los árboles y calienta tu piel. Es una sensación muy, muy agradable. Cambiaste la botella de agua y tomas otro trago. o、ah, d e l i c i o s a Sonríes, todo está bien. Qué bueno es caminar después del almuerzo. Decides hacerlo también en la rutina diaria y lo disfrutas.、Uf. Llegas a la salida, te alegras y te dispones a terminar. Si aplicas cada día las cuatro herramientas del programa Gramos, te tomará menos tiempo volver a tener un cuerpo saludable. Gestión, Racionalidad alimenticia, movimiento, seguimiento. Gestión, racionalidad alimenticia, movimiento, seguimiento. Ahora contaremos lentamente del 1 al 3 y con cada escalón volverás a tus actividades habituales, potenciando los resultados de este ejercicio. 1. Respira tranquilamente. 2. Mueve tu cuerpo. 3. Abre los ojos. Abre los ojos. Sigue aplicando las herramientas del programa Gramos.